Sí. El ser, el ser mujeres. Romana, ¿no? sí, sí, sí, el, sí. el ser mujeres porque eh, lo que es. quieren es mm, que sigan siendo niñas para poder seguir compitiendo. Y entonces, claro, les supone un trastorno tremendo.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 porque vamos, no, pues, pero eso no, no se considera malos ya, eh, eso, después de, de, de Acero, ¿no? Ya, pero eso, no se, eso, según yo creo, no se considera eh, dopaje. Sí, claro, eh, no, es no, algo, no, no, claro, es, otra, es algo, o sea, se puede, otra conducta que se puede coger y, pues, y se rechazar, rechazar de, un poco. De, de inmoral, de, de el problema es cuando Estoy para, para eh, ganar, para ser más fuerte, para tener más potencia, lo que haces es...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 jefe del, labo, el, del laboratorio, donde en Moscú se hacían las pruebas de, de, si, de orina para determinar si se habían dopado los atletas o no se habían do, dopado los atletas empiezan a llegar esas, esas sospechas pero se investiga muy, muy eh, despacito ¿no? ¿qué es lo que eh, ocurre? veréis, es